demencia. Hay otras personas que lo están haciendo. Veremos, veremos qué pasa esta semana, pero esta semana va a ser tremenda para el gobierno nacional porque ya vienen de un silencio atroz, diría eh, Ahumada, cuando se refirió a un partido entre River y Boca, cuando Boca le hizo un gol a River y quedó enmudecido el monumental. Gustavo Silvestre, buen día. ¿Qué tal, Mauro? Buen día. ¿Cómo, ¿Cómo andás? Todo bien, acá andamos. Todo bien? Buen paralelismo ese. Silencio atroz. Silencio es, atroz. Es lo que le está pasando al, <risa> al presidente Milley y a los libertarios. Después de... Si, si viene heavy la semana que viene, eh, pensemos en lo que fue la semana que pasó. <risa> el, el relato de, de Milley se está cayendo a pedazos. Y aquellos que iban contra la casta, los agarraron con las manos en la masa o con las manos en el sobre. Recordemos que la semana pasada, el mismo día que se estaba votando la emergencia, la ley de emergencia por discapacidad, el rechazo, el medio rechazo eh, al veto de mi ley, ese mismo día se produjo un sacudón que eh, ...ha puesto en, en crisis al gobierno nacional y ha movido el tablero político. Estamos hablando del tema que, bueno, desde, desde ese día no se ha dejado de hablar... ...y ha quedado en el medio de la agenda política y mediática. Los canales amigos de Miley no han podido esquivar el tema... Y inclusive lo, lo pusieron a, a la parrilla. Algunos eh, periodistas eh, amigos, como Viale, ya está abandonando el barco. Y dijo se que tiró bueno, del barco. Se tiró del barco de palomita. Pero puede que si le tiran una soga se sube de vuelta. Se puede volver a subir. <risa> no, Eso siempre, siempre está, está dentro de las posibilidades. Bueno, lo que quedó claro es que hay unos audios de, que apuntan directamente a coimas y corrupción en la agencia de discapacidad, justamente el tema eh, que se estaba tratando por esos días y eh, en una, en, eh, no fue casual y, y parece medio infantil esto de echarle la culpa al kirnerismo cuando viene ese audio y esa grabación de las entrañas propias del, del poder y del, y del mileísmo. Claro, el audio es de Diego Spagnuolo, ya ahora ex interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, y nombraba a dos personas puntuales, Lule Menem y Karina Milei. Sí, está, el audio está apuntando a un esquema de corrupción eh, y de coimas que tiene un vértice que está en, en la cima del poder, y que es eh, Karina Milei. El, la reacción de, del gobierno ha sido el silencio, no dar la cara y como que no saben qué, qué decir, eh, acostumbrados a dominar la, la agenda pública o la, la agenda mediática, prácticamente no, no dieron explicaciones, hubo algunas apariciones muy fugaces Que, que lejos de, de ahuyentar las sospechas las acrecentaron, como el mismo jefe de gabinete, diciendo que, que a Miley no, no le interesa la plata, y, pero que no pone las manos en el fuego por nadie. Eh, Karina Miley apareció en un acto de campaña y tiró una frase que, que fue muy llamativa, que dijo, no queremos que nos roben más justamente eh, poniéndose en el lugar de víctima y, y no en el lugar que está señalada como principal acusada de toda esta operatoria o esquema de, de COIMAS. Lo que pasa es que ahí no le puede... Eh, la propia Karina Milei si es que lo dijo, puede que haya sido un furcio. Eh, ¿A quién le va a echar la culpa? ¿Que ¿A quién le armó el, el, el discurso? Si la que arma la estrategia de campaña de Milei y de la libertad avanza es la propia... Karina Milei. Tal cual. Y además, Karina Milei es eh, la responsable del armado de las candidaturas en prácticamente en todo el país. Y se les, bueno, se les ha caído una bandera eh, del discurso anticasta a quedar abrazados a la casta y hundidos en el barro de, de la corrupción. Eh, Perdieron la iniciativa inclusive en un, en un campo que dominaban como el de las redes sociales. En los últimos días las, eh, las redes sociales se han inundado de referencias a estas cuestiones. Eh, hay jingles, memes, eh, para todo gusto. Eh, después vamos a escuchar uno que seleccionamos dentro de todo lo que, eh, lo que anda circulando. Pero bueno, Lo en el que campo... más le preocupa al, al gobierno nacional es X, o el ex-Twitter, uh -huh. que es ahí donde daban la batalla real, política, en Twitter, y en Twitter vos entrás y hay todas referencias eh, negativas hacia Karina Miley. Bueno, pero además pusieron en mute el, la batalla cultural. Claro. Eh, leía un artículo que analizaba estadísticamente, no traje los números, pero no importa, eh, que eh, las horas que pasaba promedio habitualmente en Twitter y en las redes sociales el presidente Milei y en los últimos días se ha reducido a minutos. Eh, una referencia al triunfo de los Pumas, eh, alguna cosita más, pero desaparecido en acción. ¿Cómo le fue bien porque ganaron? Sí, sí. <risa> le fue bien porque ganaron. Pero desaparecido en acción, y eh, parece ser que es... La estrategia que han bajado eh, y, y ninguno de, de los, eh, los influencers o de los trolls de, del mileísmo ha salido a responder porque no tienen mucho que, que decir. Eh, sobre se... todo porque pueden llegar a haber muchos más audios que compliquen mucho más la cosa por eso es que han decidido no salir esperar a ver cómo se desarrolla esto en la, en la justicia y ver si hay una estrategia de defensa real uh -huh. hay que ver también eh, estamos a, puertas, a las puertas de, de una campaña electoral eh, no es un buen momento para que aparezcan Esta, estos audios. Esto tiene una, eh, una lectura contradictoria porque los analistas de, en comunicación dicen que este tipo de escándalos tiene más impacto cuando no hay elecciones cerca, claro. porque cuando hay elecciones cerca se puede atribuir a, a, a una operación, a, una operación a, a, un, a un interés electoral, Operación que está desmentida porque, eh, digamos, ese, ese audio eh, no lo ha negado a nadie, eh, está claro que, que es real. Habrá que ver cuál es, esto es un interrogante, cuál es el impacto real que va a tener en la, en la campaña. Eh, recordaba uh -huh. el otro día en televisión, escuchaba a Stolbizer eh, diciendo que en algún momento se mencionaba esto, el justificativo de la corrupción era, bueno, roban, pero hacen. Bueno, habrá que ver qué pasa ahora con, con ese electorado más puritano, eh, con, este, con este gobierno que está demostrado que roba, pero además no hace, porque ha abandonado las funciones vitales del, del Estado Nacional. Para muestra está el escándalo, la tragedia del fentanilo, donde ha quedado claro que el retiro del Estado, la falta de control del Estado, eh, ¿cuáles son las consecuencias? Muertes y más muertes que podrían haberse evitado por, por la fa y, y hubo una falta de control del Estado y un retiro de una función esencial. ¿Qué va a pasar en La Pampa, donde también tiene su correlato? Por lo pronto la semana pasada en el Congreso se repitió más o menos la, las posturas que, que viene habiendo, los eh, legisladores del peronismo votaron en contra de, del ajuste y a favor de la devolución de algunos fondos eh, provinciales, eh, desde el radicalismo eh, también ahora están eh, votando en ese sentido, Y los legisladores del PRO están atados al carro de, de Miley, al carro Violeta, y están jugados ya en su suerte. Ha sido una mala semana para el candidato del, del mileísmo en La Pampa, Adrián Ravier, que se esperaba que hubiera eh, alguna ofensiva eh, en la campaña y ha tenido que, que guardarse. Estuve revisando las redes de Javier y también muy poca actividad y, y lo poco que hubo es eh, teoría económica, algunas variables, imitando a lo que hizo Miley, que eh, en, eh, estuvo en un, en un debate y eligió hablar de la Volatilidad de la tasa de interés y, y no nada ni una mención de, del escándalo que, que estaba conmoviendo a la sociedad. No sé si pudiste ver pero TN estaba en vivo con el programa de Johnny Vial y en ese momento ponen a Miley empezando su disertación en, en Rosario y estaban todos esperando a ver si hacía alguna mención. Y se le rieron en la cara al propio Miley diciendo, bueno, vamos a hablar de un tema que trae mucha polémica, que hay mucha discusión, que es una discusión que se está dando en este momento en el país, es la volatilidad en la tasa de interés. Bueno, sí. eso despertó una carcajada diciendo al propio Viale, que ya con mucha vergüenza ajena, dijo, me parece que la gente no está esperando la volatilidad en las en las tasas de interés, está esperando otra cosa. Bueno, no vamos a escuchar esa parte, presidente, como también está pidiéndole permiso para sacarlo del aire. Sí, sí, del ridículo no se vuelve eh, hasta, hasta los eh, conductores de TN se, se le cagaron de risa, vamos a decirlo eh, en criollo. Bueno, Javier, que ya venía... Con la tarea de tener que esconder a Martín Maskin, el tercero en la boleta. Eh, el apellido Maskin en La Pampa es eh, sinónimo de corrupción, sinónimo de Menem. Eh, además de tener que esconder en la campaña a Maskin, ahora va a tener que esconder a, no sé cómo va a ser, a Karina, su, su, su gestora y principal eh, apuntada como sospechosa de, de las coimas. La estrategia por ahora están arrinconados, eh, obnibulados por el, el golpe, que, el autogolpe que, que se han infligido, y la estrategia por ahora parece ser esperar que pase un poco el tiempo y que se pueda diluir este, este impacto. Eh, Está claro que esa pose huele mucho a hipocresía y a estafa moral porque una de las pro principales promesas que, que llevó al, a Milei al poder fue esto de la lucha contra la casta y que eran distintos, que no estaban manchados de corrupción. Contra la casta y contra la corrupción, justamente uh -huh. es una, una bandera del propio, del propio Milei, y también haciendo campaña contra el kirchnerismo para... Javier Milei, el kirchnerismo es la casta y la corrupción, y ahora se le dio vuelta la taba. La bandera se le está cayendo a pedazos, y para sintetizar esta sensación... ¿Trajiste musiquita? Traje un jingle. Ah, muy bien. Muy... Un, un jingle que surgió cuando arrancó todo este tema, que en realidad es casi una canción. Es la canción que hizo popular Celia Cruz, Guantanamera, Le cambiaron la letra, pero yo la escuché y dije, esta es la original, no es eh, una copia, no está, es un shingle. Está muy buena y parece que a los libertarios le están dando de su propia medicina, porque usaron las redes para agraviar, para reírse, para burlarse, y ahora parece que se les está dando vuelta. Bueno, alta coimera, Karina es alta coimera. Salta coimera, alta coimera, Karine's alta coimera. En el litoral dicen tongo, en Buenos Aires cometa. El jefe es una señora, la reina de del opereta. Te digo bien, Tucumano, que dura tiene la jefa. Camine Salta Coimera, Alta Coimera, Karines alta Coimera, la pucha y criptomoneda.